...docente con el investigador superior, con el grosso de Víctor Romanowski. Hola Víctor, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda nuevamente por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Me agarraste de sorpresa. Víctor, ¿viste cómo son las cosas que te agarran de sorpresa? No sabemos si festejarlas o, o salir disparando cuando llegan, pero bueno, llegan. Este, se, te llega este pequeño compromiso. Eh, te agradecemos primero que nada que te vamos a robar unos minutos, pero nos parece sumamente importante lo que está pasando en la Argentina. Otros dirían que son días muy álgidos, pero me parece que la, la democracia está muy viva y nos viene bien una mirada eh, centrada e interesante como la tuya sobre materia política. Después podemos hablar, si querés, Víctor, más adelante, de una cuestión que tiene que ver con la salud, con tu capacidad como eh, biólogo molecular y demás. Eh, pero, ¿qué te parece la Argentina de esta semanita? Mira, yo creo que desde mi formación no puedo aportar demasiado, pero me parece bastante desacertado que eh, algunos medios de comunicación hayan empezado a bombardearnos con titulares catástrofe. Eh, en realidad eh, se trató de una elección de medio término, ni siquiera eso, sino de elecciones internas, eh, las paso. Es cierto, digamos que hay eh, detrás de los resultados un reclamo eh, que se advierte acerca de las cosas que no se hicieron, eh, obviamente eh, sobresalen de la superficie por lo molesto, las cosas que no se hicieron, no se pudieron hacer, y eso hace que eh, mucha gente no haya votado y mucha gente haya votado, en mi opinión, con un voto castigo, con... Eh, poco acierto porque se trata de votos que fueron, en lo que se puede advertir, a eh, digamos eh, sectores políticos que de ninguna manera van a solucionar aquellos aspectos que creo que no pudieron ser solucionados por el gobierno eh, en función de eh, la gran cantidad de temas prioritarios que se tuvieron que atender desde... Casi el mismo comienzo de, de la gestión. Tal cual, tal cual. Eh, Víctor, eh, eh, se ha hecho digamos un, un paneo sobre la, el resultado de las elecciones este, y se, nos encontramos con que eh, no se han perdido eh, votos eh, de la coalición oficialista, sino que se ausentaron los votantes. Mientras que del otro lado, Juntos por el Cambio, más o menos conservó el mismo paquete que tenía en las elecciones del 2019, una, una cifra cercana al 40,5%. algunos claro, no, no, no fueron a esquiar esta vez los de Juntos por el tal Cambio. Tal cual, tal cual. Fueron todos a votar, este, hay unos, sí. unos votitos eh, que se fueron por derecha que por ahí sí se les fueron a ellos a algunos, por ahí habrá otros este, que estaban, en, no, no sabemos en qué planeta o en qué playa, este, que votaron a la derecha, vas, vas a encontrar ahí un 3% más o menos, y... Este, la izquierda, sí, bueno, la izquierda, ahí hay este, personas que se desencantaron del gobierno y fueron a apoyar mayoritariamente a consignas que están muy buenas. Por ejemplo, que el salario mínimo sea de mil pesos, Víctor, está bueno levantar la voz y decir, yo quiero que el salario mínimo sea de mil pesos, este, sobre todo cuando hay desencanto, entendemos que muchas y muchos que votaron al frente de todos en el 19 fueron a la izquierda. Ahora, este, este voto castigo, este voto rabioso o el no ir, este, suma alrededor de, eh, con los que no fueron, eh, un 39% casi, Víctor. Yo creo que. Sí, la, es muy alto. La, es muy alto. Tal cual, tal cual. Eh, yo creo que la participación va a mejorar en noviembre, pero ¿qué es lo que está pasando políticamente, Víctor? Y la consulta es a, a propósito de que sos una persona que no pertenece a una estructura partidaria. Por eso buscamos una persona con gran capacidad intelectual que nos ayude a alumbrar estos rincones. Mira, este, justamente. No, eh, no tengo una opinión firme acerca de lo que está pasando porque es demasiado reciente. La verdad es que, eh, así como ustedes hoy me agarraron por sorpresa con la llamada, eh, a mí también me agarró por sorpresa, como todo el mundo, los eh, resultados resulta finales de, de estas votaciones. Tal cual. Que, digamos, no, no está de más recalcar que eh, no hubo ningún inconveniente en, en las elecciones, no hubo ningún inconveniente ni ningún retraso. Eh, los resultados eh, fueron todos válidos, eh, rápidamente a, puestos a disposición de todo el pueblo, eh, así que ese es el aspecto positivo. Ahora, eh, a mí me parece que eh, además no es despreciable el número de votantes nuevos, de votantes jóvenes, y que quizás eh, no tienen la suficiente formación cívica, eh, no tienen suficiente formación ciudadana, como se le llama. Eh, han vivido en democracia, han participado muy poco eh, en, en eh, digamos, movimientos políticos, eh, o quizás no estén eh, realmente interesados en la política como muchos declaran públicamente. Y entonces eh, su voto es totalmente impredecible. Y de verdad que eh, algunos dicen que eh, salieron encantados con este loco de mi ley. Eh, lo que pasa es que es eh, uno de esos eh, votos bastante peligrosos desde el punto de vista social y lo que que inmediatamente se nos eh, viene a la memoria, es la Alemania que eh, antes del 39 eh, abrazó calurosamente al Partido Nacional Socialista de Hitler. Tal cual, tal de, cual. Este, y en este momento eh, está representado por, eh, digamos, esta ultraderecha xenófoba eh, que eh, realmente todas las declaraciones son eh, totalmente llenas de odio, llenas de odio hacia los negros que no trabajan, este, eh, ese tipo de eh, expresiones eh, sin filtro, eh, les llegan a algunos, aún, eh, algunos que nunca van a pertenecer a esa clase que estaría privilegiada si, eh, Dios no quiera, Triunfaran los principios declarados por eh, tipos como Milei, Tal cual, tal cual. Muy inflado también por los medios. Lo señalaste al principio. Lo de los medios es incesante. ¿eh? Este globo brillante sí. que es Miley está inflado y está abajo de los reflectores permanentemente, con más de 200.000 segundos de televisión en el último año. Una animalada la, la cantidad de pantalla que se le ha dado a esto, justamente para que salga este, este tipo de idearios antiestatistas, antipueblo, anti lo que se nos ocurra. Eh, bueno, ahí está, más o menos, este, hay, hay muchas coincidencias y también eh, permitime redondear esto que mencionás, eh, de que hay como, había como 3 millones de votantes nuevos, este, faltó pericia de la clase política para despertarles y hacerlos participar de la jugada. Eh, Victor, Creo que eso es, sería muy importante Tal cual, tal cual Si no, señalamos al, al, al chancho, digamos pero no, pero no señalamos al dueño Che, Víctor, la verdad es que es un placer tenerte en la siesta que nos fue Ahora sí, si te parece Y por unos minutos más a los últimos que te robamos este, Conversemos acerca de la situación sanitaria Que desapareció Desapareció, no hay más pandemia, Víctor Claro, lo que está más o menos resuelto no aparece como un problema, pero alguien tuvo que ponerse las pilas para empezar a resolver ese problema. Y no es gratuito, eh, nadie discute los miles de millones de dólares que cuesta esta eh, campaña de vacunación y eh, no aparece en muchos titulares eh, el extraordinario esfuerzo que en el último mes eh, significó aplicar 10 millones de dosis. 10 millones de dosis no parece tan espectacular eh, si uno no tiene en cuenta que las campañas de vacunación anualmente en general eh, son aplicaciones de como mucho 3 millones de dosis. Esto, en el último mes solamente fueron 10 millones de dosis de vacuna aplicada. Y nuestro país tiene una cobertura de vacunación eh, superior a la que tenía, eh, por ejemplo, España e Israel en el momento en que los casos de la variante Delta subieron a eh, niveles bastante alarmantes. O sea, que nosotros en este momento, con la variante Delta en subida, pero afortunadamente lenta, eh, estamos mejor parados en cuanto a la inmunización de nuestra población. Parece que se está controlando bien cada brote en cada distrito en donde está apareciendo la Delta. Por lo menos hay un seguimiento que parece que está... Funcionando. Eso también nos, nos da buenas expectativas. Es muy importante señalar que eh, eh, eh, digamos, se fue aflojando la, eh, el, el seguimiento de las medidas de seguridad durante un tiempo y uh, más del 40, 50% de las personas que llegaban del exterior no eh, mantenían los cuidados. Tal cual. ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, sí, sí, sí, tal Ah, cual. no, he escuchado un sonidito raro. Este, eh, mientras que ahora se redujo muchísimo el número de personas que no cumplen. Y, y eso quiere decir que eh, la prevención, la prevención de la difusión eh, y la transmisión del virus eh, a partir de gente que viene de lugares con altísima circulación de virus, está funcionando bien. Está funcionando bien. Este, ¿Había bajado, ¿tenemos? Víctor? Eh, para agosto había bajado esa, esa falta de cumplimiento de los protocolos y del, y del aislamiento que tenían que hacer las personas que llegaban del exterior de un 40% de irresponsabilidad, vamos a decirlo así, a un sí. 10, un 12% más o menos de incumplimiento. Exactamente. Estuvo, estuvo Pablo, muy bueno sí. también la regulación de la cantidad de personas que ingresaban al país por día. Ahora a pesar de las protestas de la oposición. Sí, sí, sí. Esas, esas cosas que se hicieron bien. Ahora se empiezan... Ya empezaron a haber vuelos a Uruguay, se están habilitando vuelos a Chile. Este, mientras tanto, nos apoyamos en la confianza que nos da tener este porcentaje de personas vacunadas. Víctor, ¿qué tal la calidad de las vacunas que tenemos? ¿Qué tal el abanico de, de vacunas que se, que se, a, al que se accede en la Argentina en comparación con otros países? ¿Tenemos pocas vacunas? ¿Hay una buena variedad? ¿O somos el país que más variedad de vacunas está poniendo? Yo creo que tenemos una variedad de vacunas mayor que la de Estados Unidos que apostaron por las vacunas a RNA mensajero exclusivamente, las de Pfizer y Moderna, eh, o que la variedad de vacunas que se están empleando en el Reino Unido, que son las de Oxford, AstraZeneca y Pfizer. Eh, nosotros, digamos, si hubiéramos esperado a que aparecieran esas dos eh, variantes, esas dos plataformas de vacunas, eh, estaríamos fritos porque... Eh, no hubiéramos alcanzado a vacunar a esta cantidad de población. Y si bien algunas vacunas son un poco más efectivas que otras, todas son extraordinariamente buenas. Eh, lo que pasa es que a veces eh, se malinforma y se dice que esta vacuna tiene una efectividad del de 50% sin avisar que ese 50% de efectividad se refiere a impedir... Eh, los síntomas de un resfrío, mientras que esa misma vacuna protege más del 90% eh, frente a casos graves de, de la COVID. O sea, incluso esas vacunas que eh, son ninguneadas por algunos países occidentales este, son eh, excelentes protectores contra la enfermedad severa, grave, la hospitalización y todo eso que es lo que nos importa desde sí, claro. el punto de vista sanitario. Tal cual, tal cual. Victoria. Ahora bien, lo que me preocupa es que, eh, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, eh, si tenés más de 18 años, eh, podés ir a vacunarte sin eh, turno. Eh, es, eh, vos llegás y te vacunan. Eh, y sin embargo, hay una cantidad importante de personas de entre 18 y 40 años que no ha ido a vacunarse aún. Por eso, Digamos, la provincia de Buenos Aires, yo hablo de la provincia de Buenos Aires porque no sé cómo está funcionando esto en otros lugares, eh, ha tomado la iniciativa de ir barrio por barrio con eh, vacunatorios itinerantes. Es decir, si el eh, que tiene que ser vacunado o la que tiene que ser vacunada no va al vacunatorio, el vacunatorio va hacia él o hacia ella. Tal cual, tal cual. Hay distintos dispositivos y también distintas realidades, por supuesto. según el dip... Exactamente, según la densidad el... de población es una. Tal cual, tal cual. Y por ahí más inscritos, por ahí más personas que no se inscriben, pero este, han subido interesantemente la cantidad de personas a las que alcanzó la vacunación. Y nos quedamos con sí, lo que decías sí. antes, ¿no? De que hay, estamos en una buena situación si es que llegara a desembarcar de manera grosa la, la delta. Lo, lo que está pasando ahora está muy interesante, pero hay que eh, persistir. Nos dice Víctor Romanowski, gran investigador, docente. Víctor, eh, hablemos sobre eh, la capacidad científico-tecnológica de la Argentina una vez más. Hay candidatos vacunales argentinos. Eh, ¿sabes, Exactamente. Eh, sabes eh, algo de hay eso? Seis, hay seis que están en fase preclínica, es decir todavía no terminaron de hacer los ensayos como para eh, pedir permiso para eh, reclutar voluntarios humanos, pero eh, tienen una buena performance varias de esas vacunas que, digamos, yo conozco un poquito más de cerca eh, y eh, van a tener que ser utilizadas seguramente en los próximos años porque este año es, es obvio que no se van a... A completar los eh, estudios de fase 1, 2 y empezar la fase 3. Entonces, eh, probablemente hacia el segundo semestre del año siguiente, eh, del 22, eh, vamos a estar en la fase 3 de los ensayos de eh, las vacunas desarrolladas eh, con eh, los cerebros y las infraestructuras locales que va a ser muy distinto a depender de transferencia de tecnología desde, eh, otros, eh, digamos, desde otras latitudes. Muy bien, muy bien. La verdad es que siempre es muy alentador hablar de las capacidades científicas argentinas. Son... Este, son grosas y grosos ustedes. Te digo, el, te doy el reconocimiento personal, pero significando en voz a toda la, nuestra, nuestra comunidad científica, Víctor. Eh, sí, obviamente, digamos, yo soy solamente el vocero en este caso. Tal cual, eh, tal cual. En realidad hay toda una red de científicos y científicas eh, con vocación, de servicio, con, el, con la convicción de que la salud es un derecho de toda la población y que eh, nuestro Estado debe trabajar para, digamos, promover las ideas de eh, Carrillo. Tal cual, qué lindo, qué lindo acordarse ahora del, este, del genial creador de la salud pública como la conocemos en la Argentina. Eh, Víctor, empiezan a hacerse planes para irnos de vacaciones, alguno ya va desempolvando su maleta eh, o va preparando un bolsito, quiero irme a Mendoza, quiero irme a Neuquén, quiero ir a la montaña, quiero ir a la sierra, quiero ir al río... Eh, parece que no llega más la delta que está ahí pero que no está estallando eh, empiezan los viajes internacionales empieza esto el run run con el previaje que me devuelven la plata que si hago, eh, ¿qué pasa? en la Argentina, qué pasa en nuestras cabezas eh, y qué está pasándole también a la sociedad que percibió esto de las vacunas, eh, este, más allá de alguna dificultad. Eh, y con el diario del lunes, ¿se hizo bien en la Argentina o no se hizo bien, Víctor? Eh, ¿La vacunación, la campaña? Todo, la campaña todo, el, se, todo, se todo lo bien. que se hizo, todo lo que se hizo. Consideremos también la, eh, los aislamientos, lo, el distanciamiento, todo lo que se hizo. ¿Se hizo bien? se, sí, ¿se hizo Sí, existían alternativas, existían alternativas de aislamientos intermitentes que nunca se implementaron, que me parecieron buenas ideas promovidas por equipos que involucraban a grupos de sociólogos y de... Eh, calculistas, científicos, informáticos que utilizaban modelos para reducir el estrés que significaría una eh, cuarentena larga con cuarentenas intermitentes cada vez de más corta duración con el fin de eh, digamos aliviar un poco la carga psicológica y uh, comprometer a que las personas estuvieran eh, más digamos, con las pilas puestas para eh, utilizar todas las precauciones necesarias en los momentos en que eh, no había una cuarentena estricta. En ese sentido, digamos, eso ya pasó, nosotros hemos podido reducir con el uso de eh, un barbijo bien ajustado, que ese es un tema que todavía no está tan ajustado como debería estar el barbijo, eh, mucha gente usa el barbijo por debajo de la nariz, pensando que el virus no entra por la nariz o que no sale por la nariz, una cosa ridícula. Y yo le echo la culpa un poco a ese término acuñado en la ciudad de Buenos Aires, que en lugar de barbijo le puso tapabocas, muy, muy este, desacertado, porque tenemos que tapar, eh, digamos, tanto la nariz como eh, la boca y ajustarlo por debajo del mentón, o sea, un barbijo o mascarilla sería más acertado. Además de mantener la distancia, y todo eso no lo podemos relajar de un día para otro, porque nos va a suceder lo mismo que sucedió en algunos países europeos, donde eh, de pronto estaban eh, ilusionados con el día en que podían tirar los barbijos al aire. De hecho, eh, Vimos algunos videos en, en Israel donde los chicos de un colegio festejaban que se podían quitar los barbijos, incluso creo que los quemaban, o los, los sí, tiraban sí, sí. al aire. Y eso, eso debió ser eh, rebobinado, eh, el gobierno tuvo que imponer este, sanciones y eh, un cumplimiento estricto del uso del barbijo en lugares públicos. Y eso creo que eh, por más molesto que parezca es una molestia mínima frente a la verdadera molestia que sería infectarse y sufrir la covid tal cual o estar intubado eh, o sea en este <risa> en este sentido dificulte. siguiendo lo que vos preguntabas de las vacaciones lo más acertado es no viajar al extranjero y mantenerse dentro de las fronteras del país eh, eh, elegir lugares donde uno hace actividades al aire libre, eh, más que, eh, digamos, bajo eh, techo, eh, de manera que no existan posibilidades eh, asociadas a, a la, al contagio en, en lugares cerrados. Eh, yo creo que hay que tratar de minimizar los eventos de contagio. Eh, eso es no permanecer mucho tiempo en un lugar cerrado, que si el lugar es cerrado tenga ventilación, que si tiene ventilación y es cerrado que no haya mucha gente al mismo tiempo en el mismo lugar, es decir, que se cumplan los aforos de los que se habla y creo que los distintos distritos van a cuidar de que los aforos Se, cumpla, se respeten, de se manera, respeten, tal cual. Se respeten, Tal sí. cual, tal cual. Víctor, la verdad es que es un lujo para nosotros tenerte por acá en la siesta que nos fue en Radio Carmes. Este, nos queda, por supuesto, un manual entero de charlas para encarar contigo y hablar, por ejemplo, de la realidad de los investigadores del CONICET y demás. Pero te vamos a robar otro pedazo de la siesta en alguna otra oportunidad para hablar de todo eso. Por ahora te agradecemos muchísimo, Víctor, estos minutos que nos regalaste este, con tu mirada, con tu capacidad y tu entendimiento. Gracias, Víctor. ¿eh? Gracias. No, me, me están alabando demasiado y me siento incómodo. Gracias, Juan Pablo. <risas> te... este, la verdad es que eh, les agradezco el interés y hay que informar correctamente eh, para que la gente, digamos, para que el pueblo sepa de qué se trata, ¿no? Right. Tal cual, tal cual. Y en eso nos ayudas un montón. Gracias y que tengas buen resto de la jornada, Víctor. Abrazos a todos. Abrazos. Ahí estaba Víctor Romanowski, el investigador superior del CONICET y profesor titular de la Universidad de La Plata, que tiene, por supuesto, especialidad en microbiología, en virología y en entomología agrícola también. Tomá.